Por favor de acercarse y todo, para que, para que, vamos a desarrareco. Salgo de la maleza para atrapar a mi presa. Se león con la sé presa. Como un león, como un león, como un león. Salgo a capturar a mi presa. Escondido entre la maleza, voy como un león. No me sentirás llegar Y cuando me no le esperes te voy a atrapar Como un león salgo a capturar a mi presa Escondido entre la maleza Voy como un león No me sentirás llegar Y cuando me no le esperes te voy a atrapar Como un león al frente sin miedo Escudo en las mano como todo guerrero Simplemente sincero Sale del corazón Espíritu combativo para hacer esta canción Mi hermano como un león estaré a tu lado No dejes de sentirte iluminado, mi hermano es como un león siempre yo he peleado, por eso conseguí todo lo que tengo a mi lado. Como un león, espíritu combativo, como un león manteniéndose vivo, como un león aguantando fuerte, como un león hasta la muerte, como un león, salgo a capturar a mi presa, escondido entre la maleza, voy como un león, no me sentirás llegar, y cuando me no le fere te voy a atrapar como un león.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 De dónde correr cuando no hay caminos. Para dónde mirar si la luz se ha ido Para qué continuar si ya es el final en en de zes de zes en de zes en de zes en de zes en de zes en de en de zes en de zes no. de zes en de zes en de zes en de zes en león, zes de zes en de zes en de zes en de zes en de zes en de zes en león. Salgo a capturar a mi presa, escondido entre la maleza, como un león, no me sentirás llegar. Y cuando me lo no esperes te voy a atrapar como un león, capturar a mi presa, escondido entre la maleza, como un león, no me llegar, y cuando Fiesta de Flor. Gracias, Franco. Bueno, Che, gracias por venir a todos. Que sea fiesta, eh. no le dijo que no, es hora de ponerse firme y para con esa destrucción, si no vamos a estar mal, para atrás nunca se volvió, entonces como voy a luchar, si sin fuerzas no soy yo, pasa de hacer lo que me hace mal, esas son señales en casualidad, no tenga problemas, se va a solucionar, pero deciden no, para que, que no vuelva a pasar. ze, wil je me weer ontmoeten? wil me weer zien? wil je me weer zien? mi mente, acaso ya no soy consciente, vuelvo a lo mismo, me weer zien? wil me weer zien? wil je me weer zien? me weer zien? wil je me weer zien? me weer zien? wil je me weer zien? me weer zien? wil je me weer zien? me weer zien? wil je me me exclusivo radio, pas la onda, 100% música, sin carentas. Todo es una balanza, así que si estás muy mal, el día de mañana, todo se va a equilibrar, así que no te hagas problema rustig en blijf stil, wat ik je vertel. Ik ben niet zo goed in het ik va wel goed Ik ben zo goed in het leven, maar ik ben wel goed in het leven. Ik ben zo goed in het leven, maar ik ben wel goed in het leven. Ik ben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 Un poco de rock, che. apenas nos diferenciamos apenas wereld. apenas hebben een nieuwe apenas muy duras ahogados en wereld. de miedos een nieuwe me and Pasta la de la ondassing, zonder muziek, karentas, geen Vivamos a Gracia, la humana divina. Gracia nos damos todos estos días. Por haber sufrido y por haber amado. Onder en tu mano we, maar we apenas nos vemos sonriendo algún día niet un tiempo waren niet vivir We waren niet goed. We waren niet goed. Para él. Muchísimas gracias. Vamos a invitar a Pipi León de Cormorán. Che. Un aplauso para eso. Están Van sacando el disco. disco eh? Cormorán, che, terrible banda. Nos acompañan hoy en el bajo y la voz. Haceme. A escuchar el disco. Ah, bueno, buenas noches, gente. Vamos, vamos a hacer un poquito de lío. Más lío. Si sí, se puede. Sombras de tragedias hechas de papel Viene mi futuro en cada amanecer Diembla mi cuerpo entero de miedo Ante aquel que le perece Se ha jugado lo más mío Todo ha sido ya apostado Se comprende así el desamparo De un potencial een potentieel derroter. posteriores apuestas cuando mi corazón sienta el fuego de una nueva entrega www. pasar la onda. Te baile ya puedo sentir tu consciencia teniendote aquí teniendote aquí ha vibrado mi Ciclo si miedo de confianzas me pasé de nuevo, mis palabras no me alcanzan para confinar. Cormorán, che, sí, por acompañarnos hola, esta noche. Bienvenidos. Pipi, León, Cormorán. A... Un aplauso para, a... para eso. Pasar la onda por los barrios. Tengo que gritar, negrito, así tengo que hablar muy, muy fuerte, muy fuerte. ¿Sí me están escuchando? Más o menos, un poquito. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo Pasar la Onda por los barrios. Estamos nuevamente en lo que es la fiesta de las flores. Está sonando la huella revés, eh, de la flor, flor. Pasaron vamos, ya vamos. algunos temas de la huella rebelta. En un ratito vamos a estar con los chicos, con las chicas, en realidad, no, estamos, vamos a estar con las chicas, de hijas de Zion. Es el plato principal. Recién estaba subida la gente, cormorán también arriba del escenario. Antes que nada, me quiero presentar. Mi nombre es Cristian De Voto. Voy a estar en la conducción. Ponemos, pongámosle de alguna manera a este evento. Ha mirado en las teclas más sufrido que nunca está el señor Juan Ignacio Miranda. Estamos complicados hoy con el tema de los micrófonos, pero bueno, gente, la cosa es traer el show principalmente, más que lo que decimos nosotros. Exactamente. Suena música. El vivo con directo.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 Si tu amigo está solo, hebt que alleen pueda zorg Si tu amiga está alleen ayúdala a levantar. Si necesita un consuelo, no dudes en ayudar. Si tu amiga Als negativa, positiva vriend hebt No olvides que heeft, help vida para adelante je een vriend hebt die een A tu amigo, toda tu amigo, a tu amigo, aan mijn se hace frío, donker calor, dan is el niet zo slecht. Als het donker frío, 100% Música, SIN CARETAS Y si tu amigo quiere irse, para nunca regresar Es mejor que le recuerdes, que el tiempo lo va a curar Y si se juega todo nada, y si me lo siguen re ze puede perder, si je apenas lo de besaak, si je humanist aanbiedend, kon con el woord niet schakelen, als je nu in trance is, meditatie, als si nada de dat sirve, dan hoef esta canción te luisteren, als je luistert naar A tu amigo, un amigo se hace frío, hace calor, para el hermano me dice y olvida todo el dolor. Todo a tu amigo, a tu amigo, todo a tu amigo, a tu amigo para que la pase bien, el día de hoy para que la pase bien, en la fiesta de la flor. solo Charango, un aplauso también gracias, gracias por las provisiones eh, Alexi, gracias a todos los que vinieron de Morón, de Loma de Boedo, de Almagro a los que están siempre, de Cañuela vinieron también De Cañuela, vinieron, también. vinieron de vinieron de Cañuela Mijn smeren zullen maar otra vez. Oh no no. Oh no no. Oh no no. Oh no no. Oh no no. Oh no no. no en dat alles weer no, weer lo lo no weer no weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer no weer no weer weer weer weer weer No weer no no no weer más no no al de Maldamón, al de Matamar. Exclusivo Radio, pasa la onda, 100% música. Sin caritas. Va a pasar de moda la moda. Y la poda de tus sueños que vas a fumarse. Va a pasar el hambre de niño. Quizás comienzan a dibujarse, sé, sal. Pepe, quizás los jardines va todo en la vida. El pobre mendigo guida los artistas. No, Guarde para ti una porción de cielo, para poder pintarla todos mis días, todos mis días. Ahora sí, nog een. En dan nog een. En dan nog een. En dan nog een. En dan nog een. En lo siento, een. En dan En dan nog een. En dan nog een. En dan nog een. En arde En dan arde el En La fiesta de la flor, quiero que la leen como no no no quiero que la suba no lo desperdicie quiero que aprovechen lo que sigue, sigue sonando, sigue cantando para la gente que me está escuchando, sigue sonando una vez más en la fiesta de la flor, sigue sonando el cerrado, dale, ve, dele para que siga sonando, no, deje que se quede atrasando, vamos a sonar, vamos a mostrar, ya tenemos con que tenemos por qué demostrar, ay, ay, como está sonando ahora. ahora we me improvisando oh, Zampa los a quienes la lucht bonnetta, los carpelien que la sociedade testa, los vampiros que toman sangre dama juana, vino, yacen el amor hasta las 9 de la mañana, son los mutantes, los curdas constantes, de día, a tarde o mañana, vuelgen pues con la marihuana, bestias feroces que no quieren mandar, son solamente la fiesta. El carnaval. Triple cuando la ve de espaldas, señor lo modales, alma vida, we gaan rock la roll, de pueblo, van de son el infierno y en de a la de el peligro de hemel en de hemel en de hemel en de hemel que de tienen en de solamente la de hemel en de hemel en de hemel en de hemel en de hemel en de de de van de La huella rebelde, la huella rebelde, La huella rebelde, la huella rebelde, la huella rebelde. Gracias, nos estamos yendo. La huella rebelde, para los que no nos conocen, se pueden descargar nuestro primer disco desde nuestra página www.lahuellarebelde.com.ar Piensa que solo is abri, sabe que alguien está esperando, esperando por él. Su madre se fue, solo lo dejó, su papa también, dat no lo abandonó. Pero hay alguien, sí señor, esperando por él. Sí, tu bromadorio, no llores más, no vale la pena llorar. De tekke, ja, suficiente. Tot de rest is te zamoren, de tu meeste. Ik zie hem llorando, zo nodig als aurora je te ver verder, kom je niet te ver je te ver verder, para arriba niet para arriba verder. para arriba hermano! para arriba, hermano! ¡Para arriba hermano! ¡Hey! exclusivo radio pasala. Ese chico piensa que su mamá nunca vendrá is lo cierto está, está om te doen. Het is een ding om En doen. Het is een ding om te doen. Het is een que te Nadie te va no sé que estás esperando, se te puede luchar para arribar para en el que la calle está llorando todos se preguntan que carajo está pasando tiro por aquí, tiro por allá policías matan si no te callas me pregunto que queremos hermano, nos vamos para abajo o nos levantamos, esto es así nunca va a cambiar, pero si te pones de pie puedes intentar por eso yo te digo ahora que no te mires para abajo porque es hora de salir, de pelear de encontrar, de enfrentar la realidad es así cuando canto en este momento ik yo siempre lo ik het doe, te kantoor. Sí, het is niet zo, het te lang. Het doet niet te het is niet te snel, het is te het te snel, het is te het te snel, het is te snel, het te snel, te snel, het is te snel, het het Hermano. Arriba, nunca para abajo, papá. Muchas gracias. Se ¿eh? che. Se calor, eh. Nos despedimos, gente. Gracias por venir. A Huesca Rebelde, hijas de Sion, viene después... Sayon. Paprika antes, che. Buenísimo, una onda terrible. Que sea fiesta, che. Tierra resistente que de la sangre nació, viene cantando a la vida, viene cantándole al sol. Mil lágrimas derramadas por culpa del opresor, canta siempre a la victoria y siempre engendrando el amor. de cinco siglos peleando por su libertad, trae consigo el recuerdo y su indígena bondad. En la tierra de la esperanza, en la tierra del buen humor, Latinoamérica hermosa, yeah. gracias por ser como son. de San Martinísimo, son la materia pendiente en nuestra revolución, te entregaría mi vida para verte sonreír y gritar bien fuerte al cielo, soy latino, libre y feliz exclusivo radio, pasa la onda 100% música www.pasalahonda.blogspot.com Es la tierra de la esperanza, es la tierra del buen humor, Latinoamérica hermosa, gracias por ser como sos, te entregaría mi vida para verte sonreír y gritar bien fuerte al cielo, soy latino, libre y feliz. baila la gente, es el carnaval de la gran ciudad, de la gran ciudad, Hola, Muchas Gracias. la gran gente. Y así pasó, la gente la gente. ciudad, por venir, che. Rebelde. la gran rebelde de la gran el show de la gente de la huella rebelde hicieron 12 temas el último fue carnaval metieron ahí te vas a arrepentir como para hacer bailar un poquito a la gente te recuerdo estamos en vivo y en directo de la fiesta de la flor en un ratito nomás vamos a estar ya con las chicas de hijas de Zion supuestamente vamos a tener una listita por ahí así que un golazo bien bien se va copando. la fiesta de la flor es un lugar donde Venís y siempre la pasás bien, ¿eh? es imposible no pasarla bien porque la energía fluye, ¿no, Negrito? Sí, quiero aclarar, me siento irresponsable, ¿no? Pido disculpas por cómo se está escuchando el micrófono, que se complica escuchar lo que decimos ahora. Así que quizás no me escuchan lo que estoy a dar, disculpas, así que cádense, porro, no me escuchan? Claro, no, o sea, de última, ya fue, si no estamos saliendo, bueno, por ahí estamos saliendo, por ahí no. La intención es que escuchen la música, no, venimos acá a transmitir la música, más, nuestras palabras no son tan importantes. Jamás. Es verdad. Bueno, no sé, estaría bueno saber que decimos algo en algún momento, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Que sepan que estamos. No, lo que importa, la verdad, hoy por hoy que hacemos los shows en vivo, que es el pasar a la onda fe eh, por los barrios. Opa, opa, son las ganas, me parece. Me quedo ahí. Atento gente a lo que se viene, entonces, ¿no? Yo se ve que se nos va escapando. Lo veremos adelantando, a poquito en los programas, venimos contando, a poquito se si viene algo... Vamos por cumplir tres años, algo hay que hacer, ¿no? De a poco va saliendo. Bueno, lo que decía es que eh, lo que importa en el pasando por los Barrios es la música. Lo importante es que suene bien la música. Y eso estamos tratando de hacer. Bueno, nos pueden ir comentando, ¿no? A ver cómo estamos saliendo. Creemos que salimos bien, no sabemos, creemos que sí. Así que, si quieren, pueden comunicarse a través de lo que es el Facebook, www.facebook.com, barra onda También tenemos lo que es el Twitter, ¿no? Arroba pasahonda, ¿por qué no mencionarlo? En un ratito estamos con Hija del Zion, lo dejamos con un poco de música ahí para que se queden prendidos a nuestra sintonía digital. Estás en Radio Pasar Onda, 100% música, sin caretas, jamás estamos quietos y hoy nos movimos hasta la fiesta de la flor y así te lo traemos. Suena música y en un ratito Hija del Zion en vivo y en directo. O sea, eh, vamos las bandas, es un concepto que vienen instalando los chicos de Parapipó y, y se re porque se vienen a hacer aguante en todos lados. La banda de ese grupo, el nuevo grupo festero, digamos, ¿no? Es un buen término, ¿no? me gusta. Igual, pensando, me, me gusta estar asociado a ese término, obviamente. No te escuchen, Que me gusta estar asociado a ese término, ¿no? De decir, bueno, estamos en el grupito, ¡eh, vamos para adelante, dale! acompañemos otro punto de vista, como, como el técnico. ...le damos otra visión, nosotros pasamos la onda... ...exacto, llega y nosotros la distribuimos... ...esa es la idea gente... ...siempre que hacemos algo es con esa intención... ...el hecho de decir, bueno... ...llegó la buena onda, bueno distribuida... ...loco, pasásela al que está al lado... ...o sea, habla con el que está al lado... ...ponente a disfrutar del lugar un poco... ...y conocer gente que... ...hay un montón de gente muy interesante para conocer... ...y bueno, acá intentamos transmitir ese mensaje... ...vamos a estar escuchando a hijas de Zion... Mirando acá, creo que salimos como media hora antes, más o menos, en el grupo. Vos decís, para mí sí. Eh, me parece que sí, vos hasta pienso en dejarlos con música, pero digo, no, no. Les voy a contar lo que estamos haciendo acá, gente. Estamos transmitiendo en vivo y en directo eh, la fiesta de la flor. Eh, un lugar que queda en su 824 y que se va armando la fiesta como todos los viernes. O sea, este lugar es un lugar para que la fiesta se arme, ya sea de rock, O ya sea, sea de reggae, pero la fiesta se arma siempre. Acá es uno para la fiesta para pasarla bien, digamos, ¿no? O para venir, tomarte algo tranquilito, ver algo, desde una fiesta. Elige vos lo que querés. Bien tranquilo, a una fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué viernes? Ya tarran arrancó el fin de semana, papá, dale, metele fruta. Vamos para adelante, gente. Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Cómo decís, Negrito? Un poco de música. Sí, no, un poquito de música después arrancamos cuando arranquen. Eh, bueno, ya saben, gente, esto es Radio en vivo. En la radio en vivo vos tenés momentos que tenés que salir a hablar y empezar a contar la situación, ¿no? Porque mirás para adelante y hay un montón de gente, entonces... Y es tan fácil, tan fácil como eso, empezar a mirar alrededor y decir, bueno, a ver qué estoy viendo. Sí, ¿no? Se está complicando con todos los micrófonos, parece, arriba del escenario. Está complicado con el tema de los micrófonos en el escenario Sí, puede ser, puede ser Bueno, lo mismo que decíamos recién, ¿no? Radio en vivo, sonido en vivo Son todas cosas que, que te llevan a estar en un momento Y nunca, nunca sabés qué carajo va a pasar Y en algún momento, por más que tengan todo estudiado Siempre algo pasa Siempre algo pasa, te lo traemos acá a un ejemplo La verdad, ¿qué más podemos decir? ¿Esto es el onda didáctico? Totalmente, esto es Esto es, esto es 100% sin careta, gente Le decimos cómo pasan las cosas Las cosas pasan así, o sea, vos estás en un recital... Y de repente, bueno, por ahí pasó que tienen que quedarse acomodando algo... Y está bien, loco, o sea, no puedes estar planeando todo... Y por más que lo planees, llega un momento que la cuerda se desata... De tanto que planeás siempre se quema en algún punto, ¿no? Tan pensado lo tenés... Bueno, sí, es así, gente, es así, el, el vivo... Todo lo, que, todo lo que uno pueda ir viviendo alrededor va sumando, ¿no? Lo bueno es que el lugar que, donde yo estoy miro un espejo y me muestra directamente a, a la gente ahí o sea me muestra todos los movimientos todo o sea no tengo que estar mirando directamente al escenario para verlo es increíble pero es una ubicación privilegiada sin pensarlo ¿no? es como ver un reflejo de lo que en realidad pasa estás viendo como una realidad que no existe una realidad paralela o no demasiado filosófico para esta hora yo, antes antes estábamos hablando fuera de eso, ley yo te decía yo me pongo romántico bueno el román". Digo, leer, se pone el filosófico Sí es El momento de pasar la onda didáctico Pasar la onda pensativo Es otro momento del programa, ¿no? Que hay que implementar, me parece, a algún punto un nuevo segmento, te digo viendo ahora así la... El piloto y... <ríe> y lo interesante de todo esto es que siempre salen cosas como para, para hablar no Para decir, bueno, seguimos teniendo ideas O sea, ahora en diciembre vamos a meter una fiesta Por ejemplo Y vamos a plantear una diferente Le vamos a ir contando a la gente, ¿te parece? Tenés ganas de contar un poquito de... Lo que se viene, el pasar a Onda Fez. ¿Contamos un poquitito? ¿Adelantamos un poco? ¿Confirmamos que es el 12 de diciembre o no lo confirmamos? Sí, sí, sí, sí, ya lo podemos confirmar. Es el 12 de diciembre, lo vamos a estar haciendo en Greens, gente. Avenida López a 25.42. Son los momentos en los cuales yo salgo a hablar, me está matando la música. Me está matando la música, te digo está mandando la música, la frase que resume todo gente vamos con música porque la música nos invade así que vamos y te dije a tus amigos y hoy estás deshilachado si aunque sea lo hubiera deze is de beetje inzicht is er En El respeto, ya no sos más escuchado, sabe bien tu barco quedó anclado, que mar de traición. dat Want de ti, de porque si dejas, dejas, que fluya lo als bueno je hay En ti. Gracias Bueno y le vamos pidiendo a Tito que se acerque Que después de triste Hoy ya empieza la noche y vamos a recibir esta noche Con músicos invitados Así para pasarla bien Vamos con este temita de Hijas de Zion Que se llama Triste Canción Después de una experiencia triste Se encuentra un aprendizaje Y bueno siempre viene algo bueno Así que bueno para todos ustedes este tema que se llama Triste Canción Thank you. con más, en este caso con Tito a las en los Bongoes. Qué lindo, qué linda palabra Bongoes. Y qué lindo estar acá en la fiesta de la flor. Estoy saliendo en vivo. ¿Se me está escuchando en algún lado? No bueno, se si me está escuchando, me gusta. Cantantes del Quincho que nos está escuchando, le mando un gran saludo. Gracias a la gente que está haciendo el aguante y gracias a la gente también, ¿sabes qué? Que la escucho a después. Cuando lo subimos Es nuestra transmisión más complicada encima Sí, la verdad que estamos hoy luchando Lo más loco es que nosotros venimos eh, poniendo, poniendo ganas al asunto, ¿no? Porque venimos poniendo material nuevo o sea, compramos una consola Toda la bola Y así todo se nos viene complicando más Bueno, ya vamos a arreglarlo Mientras tanto te tenemos en vivo a Hija de salón. Vamos que esta noche recién empieza, gente, ¿eh?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 Por tu linda carita o tu buena acción sino no por el milagro de tu redención o por cuantas que tienes salvado wow, oh, wow. Oh. atrás no lo dudes no lo engañarás tú sabes un vale velo limpio que estás él usa de todo el llave que hey, oh va atrás no lo subestimen, no lo engañarás tú sabes un vale velo limpio que estás él usa de todo el llave que hey, oh Si ik no tengo razón, mucho enriqueciendo de Ik corrupción Y lo siguen haciendo por ambición Y al aan de dag, als je het niet meer weet, dan weet je het niet meer. het niet meer weet, dan Cuando te descuides en correr a pagarla pero mi señor de esta de las la saca para darle a bebé, a los niños que clamarán, que confusionen y dale la san, pa' los de fuego, verá pobres que avanzan, que será mejor perder tu guerra o el alma. Sorá que el Señor le vayas dando tu carga de atrás, no lo subes y menes no lo engañará. Tú salvillas un vale ver lo limpio que estás, él no sabe todo y le llave, eh. Hey, Weerloos en puur, weet je Muchísimas gracias. Ya lo presentamos por primera vez en la Fiesta de la Flor y lo vamos a presentar por segunda vez en Fiesta de la Flor. Es un tema nuevo que no está en nuestro disco de destino y se llama Evolución para un poco de conciencia para todas las personas, para cada día despertarnos y decir, bueno, vamos bien. Así que este tema para todos ustedes que se llama Evolución. <tose> algo que veo que es muy real. Amigos y hermanos que dicen que no buscando violencia. Sin razón, contigo. pasan cosas ¿no? y ver si nos quedamos con un poquito de luz menos por ende con un poquito más menos en realidad de música si sí, no hay problemas de fallas técnicas con el sonido hasta ahora no como que algo que quedó sí, totalmente totalmente hay un pequeño es perfecto estamos en el vivo y en directo de la fiesta de la flor se bajó una parte de la térmica evidentemente y en un ratito vamos a estar volviendo con más hija de sello en vivo y en directo Esa es la onda Lo bueno es lo que se va generando en la gente, boludo eh, Está sonando la batería acá nomás Y con un, una mínima base de debajo Un intento por subsistir Claro, como que no se quiere ir No se quiere ir Sí, es un momento por ahí, ¿no? Eh, la, como que no se quiere No se quiere ir las chicas Y la verdad que está bien Porque la gente se está recomando Se queda ahí la gente ¿Qué vas a hacer, boludo? Tras a, a tu casa La gente está metiendo presión Para que se un en momento Hay destellos de luces por aquel lado, o son relámpagos, no mentira esto es cerrado, está lloviendo en la capilla eh, piedras, ah no, son luces volviendo. las luces van volviendo Ay, vamos queriendo y así, gente, porque la gente lo fue pidiendo también, ¿eh? o sea la gente le puso onda, dijo no, esto no se termina loco, si la estamos pasando todo re bien, nos quedamos acá a la fiesta de la flor, tranqui, esperamos que vuelva todo a la normalidad, de a poquito de ¿no? a poquito va a ir volviendo y la cosa es así, gente En vivo y en directo Desde la fiesta de la flor Te traemos La realidad, la realidad del under loco. Las cosas que pasan que Están llamando a alguien por ahí No sé quién está llamando Más fuerte de que le hable Bosker ¿no? Vos que yo me a gritar Grita, que te escuchen todos La reputa que los parió, hijos de puta Venimos de ver un show hablando de puteadas Venimos de ver a científicos del palo Qué buen show, loco ¿Cómo? Perdón ¿puedes? Venimos de ver a Científicos del Palo, negrito Una bestialidad Arrancamos el día con todo Como lo prometimos en el programa Exacto Estuvimos haciendo la nota de día En estudios con los chicos Científicos del Palo Y recién venimos de verlo Presentaron el, el nuevo disco La Historia Argentina Y la verdad que sonaron una bestialidad Qué lindo cómo suena La verdad, sí En vivo, tremendo Es más, hasta el error que hubo de Pepo Casi pasó de percibido, pasó como una anécdota, nada más, del show. Es que pasa eso en los shows del Científico del Palo, ¿no? O sea, del error, se caen de risa ellos mismos. ¿no? Si ellos mismos se están cagando de risa el error, la gente lo acepta y dice, bueno, loco, ¿cuál es la historia? Soy humano, dice pepo mismo. Y muchas de esas cosas se van a poder estar encontrando en la nota. Realmente eh, hicimos una nota con los chicos del Científico del Palo excelente en el sentido de que se charló mucho, me tocó escuchar la nota después eh, la escuché ayer, realmente la escuché ayer, en audio, el todo es todo más. Era escuchando la radio como si estuviera en el programa. Una cosa así, como si estuviera ahí en el programa escuchando eh, toda la, la nota de lo que fue hoy en el estudio y la verdad que me sentía muy, muy interesado de escuchar lo que decían los pibes. El momento del disfrute, ¿no? Después de lo que hiciste, a ver cómo salió. Totalmente, o sea, uno cuando estás en esos momentos es como que trata de siempre hacerlo mejor y. Y ahora lo que vamos sin luz Damos. Y sigue sí, sonando es la música. Sí, no porque no sé si, no ¿Y tú? Que venga. Salud. Que venga, que venga. Que venga la gente. Que griten. Bueno, gente, es momento de escuchar música. Así me lo indica el comandante Nacho. Volvió toda la luz. Y seguimos, gente. Ponemos música un ratito y seguimos en un rato, ¿vale? Que vuelva, que vuelva, a la luz. A ver si cantamos todos así. Dura la luz. Ay. Que vuelva, que vuelva, que vuelva la luz y que siga. Que siga, que siga, que siga la luz. Que siga la luz. Que siga Y que siga Con esta canción hija de Saión. ¡Opa! ¡Es una joda! No, es una joda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, Volvió Pulga Pero no la luche. Eh? es una joda Es por la culpa de Pulga Es por la culpa de la culpa? No, pobre Pulga No, por de Pulga Vamos, que vuelva la luz Que siga, que siga, por favor, que siga Un par de temitas más ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? ¿Dónde está Dani? Dani, vení acá que te toca tocar Ahí está Bueno Vamos a celebrar este hermoso momento Que volvió el sonido Vamos y que perdure Bueno eh, Tenemos acá invitados y con un fuerte aplauso A nuestros amigos de a las 10 De inspiración Y ahora de, acompañándonos en hijas de Zion A Licha y a Dani en los saxos Un aplauso para ellos que nos van a elevar Con sus máscas, melodías Con sus vientos Nosotros nos vamos, eh Le seguimos, le seguimos. ¿Vamos con destino? Oh, oh. Bueno, y, y se lo vamos a dedicar a Seba, que nuevamente acá presente, haciendo el aguante a las hijas de Zion, vamos con este tema que se llama Destino. Así se titula nuestro disco. Así que, bueno, acompañándonos en nuestro destino, se suman estos dos muchachos. ¿No? Y bueno, vamos a abrir esta nueva etapa de... El sonido. Sí. Es una. Así que bueno, un aplauso para los chicos. Así arrancamos con mucha pila, loco. Y ahora sí, vamos con... Destino. Y a ver si me ayuda con las palmas. Pasa la onda 100% música sin caretas. www.pasalahonda.com Ik wil het decir, es solo mi experiencia de la ik heb cantar y llevar in Bueno, volvimos a estar en vivo Estamos acá, en la fiesta de la flor Nos tratan re bien, loco La verdad que esta gente, eh, hacen que los quiera O sea, es imposible que no los quiera esta gente Uno se siente muy cómodo realmente acá Eso es lo bueno, no poder disfrutar así eh, Entre amigos Sí, eso charlamos antes con los chicos de, de la Vito y demás Bueno gente, traemos música en vivo Y hoy estamos una vez más bueno. en la fiesta de la flor Nos sentimos muy cómodos Hijas de Zion, dice, me va, nos vamos yendo Creo que la sacribilla, si se van yendo la sacribilla. Para mí que falta, ¿no? Recién arranca esto, gente. El, la picana, la picana clásica con el. La picana clásica con el público. Y dice, tiene que estar, ¿no? Y dice, no, nah, me voy, me voy, me voy a la mierda, no, me quedo, me quedo. Porque sabes que van a seguir tocando las chicas. Y la verdad que, bueno, es el momento que yo digo, la verdad que la lista se fue. Este es hoy hoy el que pasó recién. Y es como. Yo esta semana justamente publiqué. De, de esto mismo, de, de la letra de hoy. Voy, y vos que decís, negrito. Me encanta, venganza, me encanta, me encanta. Ese es el momento que yo me vengo la del otro día, totalmente. Es el momento de venganza, pura venganza, porque me viste, quedaba diciendo, ¿de qué estás hablando? Es totalmente, totalmente. Y te caso ahora, escucho el tema y te callo. Para ello, vamos a ir con Injusticia de Filosofía Reggae. ¿Se puede subir un poquito el retorno de este mismo? Ahí con un temita que se llama donde quiera estar, lugar presente que siempre hay que tener y no olvidar a pesar de las cosas que pasan día a día ahí, presente Thank you. entiendo, va bien, así que estás girando. Tenemos un disco acá con nuestro amigo de Remera Hijas de Zion, así que al que le guste la música, búsquenlo. Está por ahí, tranquilo, Tran Cani, cani tomando su Fernet no, no. <risa> The drugs Pasa la onda 100% música, sin caretas. www.pasa la onda. nos vamos este es el momento donde tiene que subir la energía a full hijas de Zion hijas de Zion hijas de Zion hijas de Zion hijas de Zion, Zion. Zion. Zion. Has... bueno vamos a ir con un temita que se llama eh, con gente oculta Thank you. big deal I said you such a big girl. you want a pretty cup of ¿Vamos o no? ¿Vamos a la fiesta? Thank oh. you. Un montón, un montón de recuerdos si te viene a la memoria y te da y la verdad que hija de Zion es una de esas bandas que nos ha acompañado en un momento por ahí no es como que apenas empezó a pasar la onda hija de Zion apareció vinieron a tocar y la verdad que hoy estarlas transmitiendo en vivo es un, un placer realmente ustedes escucharon realmente sonaron muy pero muy bien realmente Maron un show, ¿no? que venían de quedarse en el medio del show sin luz y la verdad que nunca aflojaron, les siguieron metiendo pila todo el tiempo se copó, quedó y nunca abandonaron eh, el, el hecho de seguir mandando su mensaje que es lo que intentan hacer desde hace mucho tiempo y la verdad que les está saliendo bastante bien porque está en un lugar como este hay que laburarla, ¿no? ¿me estás escuchando en, en algún momento? Está complicado hoy, no te das ni idea, pero bueno, te hace lo que se puede, como es Pasar la Onda, ¿no? Como lo dice la palabra ya, el nombre te dice todo, Pasar la Onda, como puedas. Exactamente, gente, así que nos vamos a estar retirando ya, lo vamos a dejar con un poco de música y esperar que se haya escuchado lo mejor posible, gente. Nos encuentran en Facebook, www.facebook.com, barra, Pasar la Onda. Tenemos lo que es Twitter, arroba, Pasar la Onda también. Y a través de todo eso se van tirando de todas las movidas, gente. Un abrazo grande, un beso en el lupite como decimos siempre y gracias por estar de otro lado, simplemente. Hija de Sayon, en vivo, en directo, en la fiesta de la flor. Le pasamos la onda. Chau, Lenito. Nos vemos, gente. Hasta jueves. Adiós.